Sí, esta jornada de las Américas en el cual cinco países latinoamericanos se vinculan y obviamente Colombia y para nosotros eh, como ciudad, eh, acá en Colombia nosotros estamos también vinculados con toda nuestra capacidad. Son 60 puntos, está la S municipal, está el Hospital Mario Gaitán Llanguas, está eh, la Secretaría de Salud y nos están apoyando también iniciativa privada, los centros comerciales, los colegios. Estamos eh, propiciando obviamente una jornada de vacunación, el, el plan de inmunización que tienen para la población infantil y tenemos la jornada de vacunación para los adultos mayores entonces de mococo influenza para personas mayores de 60 años y todo el, el, el esquema básico para la población infantil sumado a que en Soacha tenemos nosotros el suministro de la vitamina A todo esto obviamente es un gran esfuerzo que estamos realizando en, en acompañamiento a la jornada nacional pero el lanzamiento local es ya el, la puesta en marcha de esa estrategia que tenemos que llevar a cabo nosotros acá para alcanzarlo niveles eh, óptimos y evitar que estas enfermedades pues traigan consecuencias sobre la población menor y la población más vulnerable en lo que corresponde también a los adultos mayores. Estamos satisfechos obviamente, estamos convocando a la comunidad del día de hoy, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde y son más de son 60 lugares, 60 puestos disponibles sin ningún costo. Eh, toda esta jornada de vacunación está totalmente cubierta con los recursos que tiene el municipio, con el apoyo del ministerio y pues es invitar a la comunidad que asista masivamente y que obviamente es responsabilidad de los padres. Es muy importante que todos los menores estén vacunados y los adultos mayores. Aprovechamos para mencionar también que en esta ola invernal obviamente se van a presentar luego brotes de algunas enfermedades que si nosotros logramos aplicar tempranamente neumococo influenza, seguramente vamos a evitar complicaciones sobre la población en riesgo que son los mayores de 60 años.